Y vamos a hablar con la secretaria adjunta de ADU, Rocío Sánchez, buen día. Hola, buen día. Rocío, eh, explícanos sintéticamente por qué se están oponiendo a esta charla en la universidad, que además, lo digo de paso, también está prevista que se haga este, esta charla en la Cámara de Diputados. Pero decinos cuál es el argumento para eh, rechazar la presencia de Cecín en la universidad. Sí, mira, simplemente decir que, como vos lo, lo dijiste, es un reconocido antiderechos pero nosotros pensamos que con todo lo que ha, digamos, lo, su discurso y demás, es una persona que desinforma y, y ha demostrado explícitamente eh, un desprecio hacia los derechos de las mujeres y de personas gestantes. Es una persona que usa su título de médico eh, para desinformar, porque digamos, nosotros eh, este, estuvimos... Haciendo, eh, investigando su discurso y mirando a ver qué es lo que dice y sus argumentos, digamos en qué se basa para decir lo que dice Y claramente eh, ha mostrado que si él habla desde lo científico, poco de científico tienen sus, eh, sus argumentos, utiliza un lenguaje que se queda en el tiempo eh, eh, digamos, dice métodos que se, hacen, que se harían eh, para practicar los abortos que no se harían, ya no se hacen, eh, digamos, es por eso y además porque se van a utilizar las instalaciones de, la un, de una universidad pública para este tipo de, eh, de charlas, que justamente, y según el estatuto de la universidad, la universidad es pública y laica, Entonces, eh, digamos, todas las, las opiniones que, que tengan lugar en las instalaciones de la Alta Casa de Estudios tienen que ir en ese, en ese camino, ¿no? Eh, no todas las opiniones eh, cuentan. A ver, nadie puede venir con, con... De la misma manera que estamos rechazando esto, eh, nadie puede venir con discursos racistas, discriminatorios, eh, a ver, eh, es eso, digamos. Está claro. Simplemente marcar esa diferencia. Bien. Eh, ustedes desde ADU han difundido un documento extenso y detallado respecto sí. de las cosas que ha dicho y hecho Cecil en, en este campo. Eh, te pido, si querés, que sintetices parte de, de los planteos, si bien lo, lo acabás de hacer también, pero fue una de las voces escuchadas en el Congreso, en la oportunidad de debatirse la ley del aborto legal seguro y gratuito. Y también te pregunto si esto lo pudieron plantear de manera directa con las autoridades. Nosotros hoy, como al mismo momento que enviamos este comunicado, también lo presentamos ante el rector eh, de la universidad y ante el eh, decano de la Facultad de Ingeniería de General Pico, Hernán Prieto. Eh, eso fue lo que hicimos. En relación con los argumentos de eh, CECIN, Bueno, justamente, él fue uno de los oradores en el Senado Nacional en 2018, en las comisiones, en los plenarios que se hicieron durante el debate, y digamos, nosotros tomamos eh, tres, tres ejes eh, que nos enfocamos en decir que son falacias. El primero tiene que ver con que él plantea que la legalización del aborto va a producir un descalabro en el sistema de salud pública o, cito textual, los recursos públicos no pueden estar asignados para matar. Eh, bueno, eso, digamos, son falacias porque justamente el... Actu en la actualidad el sistema de salud recibe a personas gestantes con justamente las complicaciones que, derivadas de abortos inseguros. Entonces, y uno de esos, por ejemplo, es el síndrome tricolor, ¿no? que es blanco por la anemia, que se produce por la hemorragia incontrolable, amarillo por la ictericia que significa que el hígado ha dejado de funcionar, y azul por la cianosis, cuando el, es que es cuando el organismo ya no puede sostener una adecuada oxigenación de la sangre. Entonces, eh, Además de eso, Cecín lo que hace es, eh, usa un discurso, como decía, carente de conocimiento científico actualizado. ¿Por qué? Por ejemplo, usa conceptos como raspado quirúrgico, plantea que se van a necesitar miles de quirófanos y materiales quirúrgicos para hacer frente a los abortos luego de la legalización. Eh, o sea, su verborragia es tremendista y, y hace planteos irrisorios como, eh, por ejemplo, y cito textual... ¿qué diferencia habría entre matar el chico adentro o fuera del útero? Eh, y si se preocupa también por los costos económicos, eh, le decimos que la implementación de la, de la IBE hasta la semana 14 implicaría el uso de misoprostol, o sea, es la persona gestante que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, eh, lo podrá hacer de manera ambulatoria, o sea, medicamentosa, Y uno de, de los argumentos que utiliza Cecil eh, es que, eh, digamos, los altos costos que debería afrontar tanto el Estado Nacional como el, el provincial es para el suministro de esa medicación que actualmente la marca es Oxaprost y que en ese, en ese medicamento, esa marca tiene. Eh, el misoprostol con diclofenac, y hay, gente que, hay personas que son alérgicas. Bueno, a ver, está demostrado que actualmente justamente el problema es que, como no está legalizado, hay un monopolio de esta marca que es el oxaporost, que es lo que no pasaría con la legalización. Y segundo, actualmente también lo que se hace es sacar el diclofenac del compuesto y se le suministra el misoprostol. Entonces, son todas cuestiones que, supuestamente, siendo médico, las tendría que saber. O... Peor aún cuando habla de eh, que se va, se va a, um, las mujeres podrán uh, eh, abortar hasta el último día o cuando el bebé está pataleando, esté pataleando en, en la panza, digamos, no, ne, no necesitamos explicarle al médico justamente la diferencia entre un aborto y un parto. Eh, Después también la cuestión de la objeción de conciencia. Él habla de que se estarían eh, matando a personas sanas, se va a permitir el aborto hasta el último día, eh, y eh, él justamente dice que los médicos se arrogan, esto también es importante, él se arroga como la representación de todos los médicos de, eh, de, la, de la Argentina. Entonces le decimos que justamente la, eh, la objeción de conciencia está contemplada, O sea, el médico o la médica objetora o objetora eh, puede no practicar el aborto, pero eso, o sea, es cuando la persona no puede resolver frente a practicar el aborto, no puede resolver un problema, un, un conflicto personal, entonces... Bueno, eh, es objetor. De ninguna manera puede ser obstaculizador. Esa persona, ese médico objetor o esa médica objetora lo que tiene que hacer es derivar y asegurarse que la persona gestante tenga eh, acceso al, al derecho. Y por último, el, fue, la verdad que fue un disparate lo que dijo en, en senadores para cuando terminó su discurso eh, en relación con los desaparecidos. Eh, porque claro es una comparación no es una comparación no, a ver eh, inaceptable y se las puedo leer textualmente que fue como en medio como una amenaza o sea pueden eh, los oyentes pueden buscarlo en, en YouTube, que está los siete minutos de su presentación en Senadores. Eh, bueno, y él dijo esto, cito textual, de, legalizar, eh, de legalizarse esta ley, ustedes, los senadores, también podrían ser responsables de que por primera vez en democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de argentinos. Por eso los médicos les decimos dos cosas, rechazo total a esta ley, y de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos, y eh, ahí eso disparate. fue lo que dijo por eso nosotros dijimos esto es totalmente inaceptable no puede estar poniendo en el mismo nivel eh, o comparando dos cosas como los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado en la última dictadura con el acceso a un derecho de las mujeres y personas gestantes, eso ya es eh, totalmente inaceptable digamos. así que por eso es que nosotros rechazamos enfáticamente esta conferencia. Clarísimas las razones por las que rechazan esta conferencia, prevista en principio para mañana a las 10 de la mañana en la Facultad de Ingeniería de General Pico. Eh, gracias, Rocío.